Bueno, eh, sabemos que el tema de estos días, por estos tiempos, bueno tiene que ver con el tema del lago escondido que hubo muchas situaciones, situaciones de violencia y demás pero bueno, queremos que nos cuenten de primera mano y está acá con nosotros en el piso, acá en la radio Fernando Irigaray, que bueno, él es vocal de la CTA Río Negro y además es integrante de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua Fernando, bienvenido Muchas gracias Bueno contanos un poquito porque participaste de esta séptima marcha y bueno además eh, hubo como bueno contanos un poquito porque hubo varias varios varias marchas digamos ¿no? Con, en consecutivo vos sí, fuiste sí, por, el, por el aeropuerto Sí así fue eh, yo bueno, el, para hacer un poquito de contexto sí. desde la historia eh, esto no, no es una actividad creada o imaginada desde FIPCA sino que esto fue convocado por los vecinos del Bolsón. Me acuerdo que allá por el año... Luego del primer fallo del Superior Tribunal de Justicia que indica que la empresa, como le llaman ellos en inglés, Hidden Lake, al lado escondido, ahora, eh, tiene que abrir el camino público. Eh, hubo una serie de amparos de la empresa para evitar eh, ese que se produzca ese acceso y la asamblea ambientalista y la asamblea vecinal del Bolsón comenzó a hacer una serie de marchas que fueron multitudinarias la población del Bolsón creo que ronda los 35.000 más o menos y las marchas eran de casi 9.000, 10.000 personas eh, marchando para exigir el derecho del Bolsón a tener en su zona de turismo al lado escondido que fue quitado a partir de que este ciudadano inglés, Joe Lewis, decidió decidió interceder ante el poder, pues un tipo muy poderoso, magnate británico, creo que es la cuarta fortuna en el Reino Unido. Lograron quitar con su influencia, la influencia del dinero, que, que arrasa, que aplasta, que eh, se lleva por delante todos los derechos ciudadanos, sacar al lado escondido el área protegida que se había creado y eh, a principios del de, año 2003 2004 y entonces con esto con a partir de esto él logra eh, la construcción de su mansión sobre la ruta provincial y eh, esas marchas dejan de producirse y cesan cambia digamos todo el, el ambiente del bolsón a partir de la llegada del presidente de Estados Unidos, Obama, Ajá. acompañando a Mauricio Macri en la mansión de Joe Lewis en Lado Escondido. A partir de ahí comienza un avasallamiento, una persecución de periodistas, de abogados, de los mismos dirigentes de la Asamblea Ambientalista. Hay mucho miedo y se produce el incendio de Radio Alas, que es una radio sí. muy activa. Sí, sí, sí. Bueno y eh, luego de eso la asamblea eh, retrocede eh, obviamente con es, se ve eh, amedrentada por los por los por estos matones y entonces ahí es cuando la fundación decide intervenir y empieza a participar en la asamblea y propone la acción de una marcha hacia el lado escondido El, la propuesta o la contrapropuesta que hace la provincia de Río Negro es ingresar por un camino de montaña. Entonces, unos montanistas de la fundación que siempre se encargan de la protección de las bocas de agua, de las nacientes de agua de todos los conglomerados urbanos, eh, hacen el camino y se dan cuenta, muy pronto, que es un camino... ...inaccesible para la mayoría de la sociedad... ...porque son tres días de escalar... ...la cordillera de los Andes... ...hacia claro. la frontera con Chile... Claro. ...entonces se presenta... Este, ...este dato... ...y entonces decidimos agregar a la causa judicial... ...un video, un documental... ...realizado... Eh, ...allá en el año 15... Eh, ...donde... Eh, ...de año 16 creo que fue... ...cuando vamos... Eh, ...por primera vez... ...accedemos a escalar los Andes con un grupo de documentalistas, filmamos todo, son tres días de escalar eh, los Andes y después tres días de descenso. Claro. Eh, allá arriba, eh, uno de los días que estuvimos, nosotros estuvimos cuatro días, permanecimos en el lado escondido y uno de los días, recuerdo que enseguida desmejoró, apenas llegamos era era una, un clima eh, muy bueno, pero luego desmejoró el clima, comenzó a haber tormenta, lluvia, y empezó a nevar en la cumbre, eh, en pleno eh, febrero. Entonces, eh, luego de eso, presentamos, eso, ese video lo presentamos en la causa y está colgado en YouTube como Marcha por la Soberanía. Bien. Eh, luego se hicieron, vinieron las seis marchas restantes, Yo participé prácticamente en todas y en esta última se decidió eh, que por el crecimiento que tenía la, la participación de esta marcha se podría hacer un despliegue territorial de dividirla en tres marchas. Una que iba a ser nuevamente el camino por montaña con kayaks inflables porque ese camino de montaña te deja en la punta del lago este este de la frontera con Chile. Pero la mansión está en la otra punta, que son como unos 10 kilómetros del lado eh, o, eh, este. Entonces, claro. eh, se excede a esa punta del lago con los kayaks inflables, se inflan y se va en kayak hacia la mansión y se hizo un acampe en la puerta de la Casa de la Huesa. Por el otro lado, el camino público sí. de Tacuifi, eh, que está en la, en la ruta, en la ruta 40, a la altura del Foyel, en el río Poyel, ahí está la tranquera que era usualmente el camino vecinal para acceder al lago en lugar de tres días escalando la cordillera eh, en auto en una hora bien o caminando en cinco horas. Uh -huh. y, así que bueno, la y la tercera marcha que es en la que estuve yo que fue por primera vez se hizo hacia el aeropuerto que tiene Joe Lewis en Sierra Grande claro porque recordamos tiene también no solamente tiene un lago tiene una mansión tiene un montón de hectáreas y además tiene un aeropuerto exacto es un aeropuerto de dimensiones militares eh, prácticamente es igual al aeropuerto al aeroparque de la ciudad de buenos aires y muy similar al aeropuerto que tiene la base de la otan en nuestras islas malvinas o sea que es este de, de, de dimensiones colosales no está radarizado no se puede controlar el tránsito y El año pasado el gobernador de Tierra del Fuego denunció que desde ese aeropuerto se utiliza como escala eh, entre bases militares británicas con Malvinas o con Lago Escondido, donde hay un tránsito permanente porque Lago Escondido continúa del lado de la otra frontera de Chile y, y bueno, y ahí no hay un control soberano del espacio aéreo ni territorial. Terrible. Mm. O sea, el poder, ¿no? Sí. Hay que tener poder para tener <risa> Y la mente del poder, nosotros lo que aprendí, lo que aprendí yo al ver sí. a, a, al participar de estas marchas es que la mente del poder no se queda ahí. La, la mente del que busca el poder avanza, crece, claro, eh, invade y, y eso está haciendo Joe Lewis, porque ahora compró las nacientes de aguas de Pampa de Lúden, de Maullina ahogado, quiere hacer un, un aeropuerto, un complejo turístico de alturas eh Bueno, no, no es que se queda ahí no, donde sí tengo esto, no, va no. por más, va por todo. Claro, ¿no? está, está incluso se dice que está detrás del proyecto de hidrógeno verde de la empresa australiana Fortescue, que quiere quedarse con eh, la, la parte central de la provincia donde está la meseta, la de, meseta Somuncura. de Somuncura, y... Y bueno, y aparte, no nos olvidemos que también es accionista en la represa del New Will, es accionista en las empresas de energía de, de toda la República Argentina, son los que suben los costos de la energía a la industria, a la producción, por lo tanto encarecen todos los productos, hasta los alimenticios, porque los alimentos se trasladan en camiones a las ciudades y está detrás de toda una desestabilización de productos de, de, de la economía nacional claro. pero aparte eh, nosotros interpretamos que estamos frente a a, a este esta estrategia que enumeró la militar norteamericana del comando sur Laura Richardson cuando dijo que los, hablaba de los recursos naturales de Latinoamérica y mencionaba el litio, el petróleo, el agua todo y, y sin duda bueno uno de los dispositivos más importantes que va a tener esta estrategia norteamericana de invadir y de quedarse con los recursos naturales como están haciendo en las Islas malvinas los ingleses al quedarse con los recursos energéticos y tícolas y están ocupando parte de una provincia argentina y se quedan y, y, y la van este saqueando es sin duda el dispositivo de Joe lewis porque es estratégico para para el control y y, y para tener este eh, ...limitada la soberanía de, de, de un Estado, digamos. Después de todo lo que pasó en esta séptima marcha... ...bueno, vos estuviste allí por el lado del aeropuerto... ...¿cómo lo, lo sentiste? ¿Tú sentires eh, en ese momento o, o ahora... ...después de que pasaron unos días? Bueno, la verdad es que siempre con un oído... ...en lo que pasaba en la comarcandina Andina... Eh, ...nosotros eh, ingresamos al aeropuerto... En la, ...llegamos a la tranquila del aeropuerto el día 31... Esto se decidió por una denuncia de los pulperos de, de playas doradas que fueron desalojados intempestivamente por fuerzas de seguridad del aeropuerto de una zona que era tradicional de, de estos trabajadores para alimentar a sus familias porque a partir del de año pasado cerraron el acceso a la playa. Tienen un complejo turístico que se llama Bahía Dorada, que uno lo puede ver por... Google Earth se puede acceder a ver eh, una serie de mansiones donde hicieron que la playa eh, de las vías navegables violando nuevamente la ley eh, están siendo clausuradas y entonces bueno con esta denuncia y solidaridad con los compañeros pulperos, trabajadores de la zona, que son habitantes tradicionales de, de muchos años decidimos eh, avanzar primero por la playa Luego vimos que era inaccesible para nuestros vehículos, no podemos contar con, con 4x4 para todos los compañeros que iban a venir, entonces decidimos acceder por la ruta 3, luego de 20 kilómetros al sur de Sierra Grande, hay una tranquera donde eh, está el acceso a lo que se llama Complejo Bahía Dorada. y mm, vinieron Participaron compañeros desde Bahía Blanca Eh, de, de CTA de Punta Alta un compañero y después en, se juntaron con, en Patagones eh, acá en Viedma uh -huh. con eh, Cacho Tazara de la pdh y compañeros de la FONAF que es la Federación de Organizaciones Nacionales de Agricultura Familiar y luego en San Antonio los esperamos nosotros eh, con compañeros de la CTA y de FETIA en la CTA Y luego llegamos a la mañana del día 31 a Sierra Grande, donde había compañeros también de la CTA de Sierra Grande. Y a partir de ahí salimos eh, hacia el aeropuerto, accedí, vimos que había mucha seguridad, ya en nuestro punto de encuentro había vehículos de gendarmería en la ruta también, nos cruzamos con vehículos de gendarmería, eh, ...luego nosotros decidimos separar los, los vehículos en la caravana... ...y ahí medio que los desorientamos... ...entonces cuando llegamos a la tranquera... Eh, ...solamente eh, nos encontramos con una camioneta cruzada... ...de la seguridad privada del aeropuerto... ...que nos empezó a filmar y a sacar fotos... ...nosotros también comenzamos a hacer nuestro nuestra actividad... ...que era uh -huh. desplegar nuestras banderas, eh, poner carteles que decían que Lewis es igual a la OTAN uh -huh. eh, y a partir de ahí se, se, se hizo toma de la palabra diferentes compañeros, hablaron sobre lo que significaba para nosotros eh, estar ahí el y que teníamos un petitorio para entregar a la empresa donde pedíamos que la empresa libere el acceso por la playa y que haya radares al Estado Nacional, le pedimos que haya radarización de la zona. Eh, luego de eso, eh, plantamos un, un árbol autóctono, una araucaria, y eh, también eh, hicimos un acampe. Eh, ese acampe eh, duró hasta la noche, porque durante la madrugada nos iluminaron con luces desde camionetas, eh, donde nos... nos Eh, ...intentaban amedrentar, insultar, decían este, de dónde vienen, quiénes son... ...quién les paga y, y todos estos discursos de, de que tienen a veces estos sectores... ...y por el otro lado la policía de Río Negro, que siempre es la modus operandi... ...que hacen también en Lado Escondido y en la Comarca Andina, ...que trabajan en tándem porque los vehículos de la policía de, de Lado Escondido... ...del Bolsón los entrega Lewis, la comida de la policía la entrega Lewis las donaciones a bomberos los hace Lewis, entonces hace eh, donde el estado está ausente, acceden estos grupos mafiosos, estos piratas, digamos, a eh, tratar de cooptar la voluntad popular. De hecho, su contador, el contador de la empresa eh, es el actual intendente del Bolsón. Terrible. Terrible todo lo que está... aparte de esto, ¿no? Que lo que hablábamos recién del poder y esto que tienen Eh, ciertos sectores, como decías. Sí. Realmente sí. terrible. Bueno, hoy por hoy eh, ya te estamos... Eh Ya nos tenemos que estar yendo, pero lo que sí eh bueno, esto cómo ahora después de que pasó, cómo se sigue, eh cómo, cómo están ahora. Bueno, ahora empieza toda una causa judicial para esclarecer quiénes fueron los violentos que hirieron a tantas personas que querían marchar por un camino público desobedeciendo el fallo del Superior Tribunal de Justicia y de los tribunales que intercedieron para aclarar que ese camino es público donde Bueno, está, se va a agregar digamos a la causa que ya lleva el doctor Montesino eh, todos estos datos para que no queden impunes y tenemos bueno creo que se van a tener que hacer responsables por los daños y prejuicios y a la salud y los los graves daños de, de ataque a, a las personas que, que estaban circulando buenísimo bueno, muchísimas ah, gracias y también por... quiero avisar sí. que sí, va a haber una octava marcha eh, hasta que Bien. no se libere finalmente el camino buenísimo eh, Fernando, si queremos más información o si queremos por ahí, eh, eh, ¿hay alguna página que tengan como para...? Sí, desde ya está la página de la Fundación FIPCA, que la pueden encontrar en las redes sociales, eh, f i y ahí están todos los, los datos que se necesitan para, bueno, comunicarse, adherir, apoyar, Y, y participar ser protagonistas de esto es una causa que debemos lidiar como sociedad es un es un problema grave social que, que, que tenemos y que bueno que tenemos que solucionarlo entre todos muchas gracias fernando nah. bueno eh, fernando irigará